Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Dile a tu gente, oh Muhammad, me ha sido revelado que un grupo de jinn ha escuchado mi recitación del Corán y ha dicho a los suyos: "Realmente hemos escuchado una recitación sorprendente" guía hacia la verdad y hemos creído en ella y no adoraremos más que a nuestro señor ni lo equipararemos con nadie y dice que nuestro señor en su magnificencia y majestuosidad no ha tomado ninguna compañera ni ha tenido ningún hijo y que el insensato de entre nosotros iblis decía contra él mentiras de gran consideración y nosotros creíamos que ni los hombres ni nosotros los jin mentirían contra hola y entre los hombres había quienes se refugiaban en los jin buscando protección pero ello no hacía sino aumentar su extravío y que los jin se atrevieran más contra ellos y ellos los jin pensaron, al igual que piensan ustedes, oh hombres, que Allah no enviaría a ningún profeta. Y dicen los yin, e intentamos alcanzar el cielo, mas lo encontramos lleno de severos ángeles guardianes y de estrellas fugaces. Antes solíamos tomar nuestras posiciones en el cielo y de estrellas fugaces. Para escuchar lo que Allah ordenaba a los ángeles Mas quien ahora intenta hacerlo Se encuentra con una estrella fugaz acechándolo Y ahora No sabemos si algún mal va a suceder A quienes habitan la tierra O si Allah quiere guiarlos por el camino recto Y entre nosotros Hay quienes son rectos y virtuosos Y quienes no Somos grupos distintos Y quienes no y cada uno sigue su propio camino. Y sabemos que no podremos escapar del castigo de Allah en la tierra, ni podremos escapar de él huyendo hacia el cielo. Y cuando escuchamos el Corán, creímos en él. Y quien crea en su Señor, no tendrá que temer ninguna injusticia, ya sea una recompensa menor a la merecida, o un castigo mayor al que le correspondía. Y quien crea en su Señor, no tendrá que temer ninguna injusticia, y entre nosotros hay quienes se han sometido a allah aceptando el islam y quienes son injustos al rechazar la verdad y quien haya abrazado el islam habrá buscado el camino correcto para estar bien guiado y los injustos serán la leña del infierno y si quienes rechazan la verdad en la meca hubiesen seguido el buen camino sin desviarse de él les habríamos concedido lluvia en abundancia después de un largo tiempo de sequía para ponerlos a prueba y ver si eran agradecidos y a quien se aleje de la exhortación de su señor alá le hará padecer un severo castigo y los lugares de culto son para adorar solamente a alá no invoquen pues en ellos a nadie más que a él. Y cuando el siervo de Allah, Muhammad, se puso de pie para rezar, los jinn se agolparon a su alrededor para escuchar su recitación. Diles: "Oh Muhammad, a quienes rechazan la verdad y quieren que le abandones. Yo solo invoco a mi Señor y no adoro a nadie más que a él." Diles, en verdad, yo no tengo poder para perjudicarlos, ni para beneficiarlos. Diles, nadie puede protegerme del castigo de Allah, ni puedo encontrar fuera de él refugio alguno. Solo les transmito el mensaje de mi Señor. Y quien desobedezca a Allah y a su mensajero, tendrá por castigo el fuego del infierno y, donde permanecerá para siempre. Y cuando quienes se niegan la verdad vean el castigo que les había sido prometido, sabrán quiénes son los más débiles y los más insignificantes por no tener quiénes los auxilien. Diles, no sé si está cerca el castigo que les ha sido prometido o si mi Señor lo ha aplazado para más tarde. Él es el único con conocimiento absoluto del Gaib y no desvela a nadie tal conocimiento salvo a quien él haya escogido como mensajero y le revele lo que quiera. Entonces, hace que lo escolten ángeles guardianes por delante y por detrás que lo protegen para asegurarse de que los mensajeros transmiten sin problemas el mensaje de su señor su conocimiento abarca todo lo que hacen y él lleva la cuenta de todas las cosas